Screen, the trickle bones crawl upon the crumb of the Tragedy, grand ultimate slic we sold, clip hangers with no hope, the water gallery, the flooded gallery. Oh. There's a murderer at the matinee, there are dead men in the aisles. The patrons and the actors draw a salter if the show is through. Silent looks and with the cues of the pools and lashes smells. Like last in 1998 show. The top song no one ever sings. The country promised line, the comedy divine. The bulging iron like puppets Scrolling by the screen. Chavalinos, y acabo de... Eh, bueno, mmm, salvo por la campana que se dice Y no lo digo porque llegará tarde, que llegáis un pedacín Sabes lo que pasa? Que bueno, ya veis que yo siempre alentamos del programa ¿eh? Cuando, uy, ¿Qué pasó eh, ahora? No, ahora mar, marcho otra vez, volvió... No, estoy hablando solo Y, y estoy hablando de los auriculares que además tienen mucho que ver con esto que quiero contaros de, de mano ¿vale? Eh, que llegue bueno pues yo siempre ver, intento llegar un, un poco antes para que me dé a tiempo a, a preparar eh, todas las cosas todo to lo relacionado con el con el programa porque esto oye a no lo ves lleva un lleva un trabajo una preparación ¿eh? no llegar ya la venga arranco Aquí no llegues y tienes un, un técnico, vamos a decirlo así, ¿eh? Un técnico preparado para eh, pa, para para hacerte las cosas, para dejarte las fechas y, y toda la pesca, ¿no? No, aquí llegues y montes montes te toda to la ¿eh? toda toda toda la movida que tengas que, que montar. Entonces, claro, yo llego para acá y entre cargarla, oye, pues la música. Estoy en un, un programa musical, ¿vale? Pero, hostia, pues la compongo eh, de, de fondo, Bueno, pues ya, ya veis que eso Tengo una una sintonía ¿eh? que, que son una una serie de cosas, ¿vale? Bueno. Me suenen debidamente y que te han su... todo el rato joder vaya vaya mierda bueno en fin nada renuncio yo te a decir vos... ¿Eh? que, que conseguí y, y, y, y al final la sesta va a quedar en va a quedar en nada ¿eh? la siesta en cuestión y es que, a ver yo llegué ¿eh? a ver eh, a ver ese ay ay ay ay Este, no no bueno eh, no se puede hacer nada bueno pues ahora que pasa el programa en sin auriculares que que ya sabéis porque ya vos lo dije más veces que que me resulta bastante desagradable pero bueno nada eh, que íbamos a que vamos a hacer me no meterme en el chat no hay nadie no en el chat eh, nadie no de que venga a sentir anedonia no la historia que, que estaba contando vos Y que eso bueno pues uno cuando llega aquí tiene que oye o, o tiene o por lo menos yo tengo que tengo que o sea, falta aquí eso no estoy hablando otra vez con me hombre no me os preocupéis que tampoco oye. ¿eh? Eh, buenas noches ya que estoy escribiendo en el chat a ver mira voy voy contá ¿eh? por orden todas las cosas ¿eh? que que faigo. Eh, ...vale, sí, ya decía... Sí, ...buenas noches y ya lleva bastante... ...vale, ahora a ver si... si bien alguna persona... ...o en un bien, o en un bien aire... ...bueno, la cuestión es que yo, claro... ...cuando llego aquí a la... ...a la emisora, pues... ...tengo que, que enchufar... Eh, ...tengo que prender el ordenador lo primero... ...porque como no tengo programa antes... Eh, pues el ordenador... ...está apagado lógicamente... ...porque si no... ...pues estaría gastando a lo tonto... que ya os digo que no hay que no hay programa mm. después oye pues eh, tengo que prenderlo tengo que clavar el, el yapizerin de, de memoria en el que traigo pues eso, la música de fondo antes ponía CD pero de, con la música de fondo ponía CD ¿eh? que me venía muy bien porque además así para pa alternar La, la música de fondo con los contarinos y tal. Ahora ya no un así no, porque rompí el de fondo, entonces grabé grabé las canciones pues gracias que les tenía en un en un y, y lo que hago es bueno pues reproducir unos unos cantarinos cuando la música de fondo reproduce la por un reproductor los cantarinos pues reproducen los por otro y así no no, no tiene más eh, más historia pero ya hay mucha historia y después también solía hacer una cosa que ya era eh, de todos todos auriculares eh, que eso la ver en la cuca en el estudio y todos y todos to para bueno... Pues para enchufar esos auriculares... ...a la mesa de mezcles... ...pues escoger los que... mejor sonaren ...o sencillamente los que sonaren ...porque... ...yo no sé qué hacemos en la cuca... ...con los auriculares... ...pero no sé si los mordemos... ...yo no soy inconsciente... ...pero bueno... ...muchas veces... ...faense cosas de, de manera no consciente... ...y luego nieguesles... ...y cuando te enseñan pruebas ...pues yo qué sé... Por, ...por ejemplo gráficas... ...y dices... ...tú hostia... ...y es verdad... ¿Eh? Mira, en, en, sin ir más para allá eh, Bueno, yo ya os conté muchas veces Que pienso que, que la mía banda favorita de música Aunque sea difícil decir cuál es la, la banda favorita de uno La banda, eh, eh, la película, el cantar Yo pienso que todo eso, ya sabéis Ya os lo dije muchas veces Que es difícil de escoger Básicamente porque, no sé, pienso que tiene mucho que ver con el, con el estado emocional, ¿vale? eh, Lógicamente, si estás triste, pues a lo mejor, que, por mucho que te preste un cantar alegre, pues igual en ese momento tu cantar favorito y es triste. Si te has enamorado, pues un al amor. Si te has desenamorado, pues una de desamor. Si estás has cabreado con todo, pues, pues a lo mejor una violenta. ¿eh? Vale tanto para las pelis como por los cantares. pero contó todo, eh, con todo, yo pienso que en no un viento, pienso que en no un viento que respeto a respeto al, al amigo al amigo Beppo, eh, si digo que bueno pues que los ilegales son la, la mi banda favorita, eh, guste me mucho por lo menos, gustenme mucho. Y si hubiera que escoger entre entre todos los que habitualmente eh, Eh, ...son les mis favoritos en función del estado emocional que tengan en ese momento... ...yo cuido que saldría ganando... ...sí, porque yo qué sé, pues... ...en cuanto a cantarinos de desamor... ...pues <risa> ya lo comenté muchas veces... ...que donde tea el de... ...la del corazón es un animal extraño... ...pues que se quiten todos los demás... ...aqueles muy guapes... ...pero bueno, es allí por demás... cantarenos de taras que ha o contó, pues joder, onde te han destruye o sobre todo la que voy a agora vos que es la de agotados a esperar el fin. Me encanta agotados a esperar el fin. Yo cuido que con las salvedades ya manifestaes lle la mio canción favorita de los ilegales. Colo que podéis imaginar vos. la ilusión que me que me fizo que en el en el CD que se grabó nubieu en, en el DVD perdón que se grabó en, un, en el concierto Nubiel del año ay 2000 2001 2002 no sé 2002 dos, bueno y qué más da joder miradlo si queréis el día que cumplimos 20 años se eh, titula el, el disco que hay un doble un doble CD en directo y un DVD también con la con la grabación del, del concierto, ¿vale? Eh, la cuestión mmm, y que eh, bueno pues cuando se eh, ...yo todo en ese concierto, por supuesto me estaría bueno como perderlo y la cosa y que cuando también cuando deben a tocar la de agotados de esperar el fin, el, bueno pues eh, sacóse una imagen así un un barrio el público. ¿eh? es algo yo <risa> o sea que podéis imaginar la ilusión que me falla algo yo del del, del vídeo de los 20 años de de agotados y peeling pues de por la vida de verdad ¿eh? de verdad os lo digo que bueno yo nada y una de las cosas que digo yo bueno anda por lo menos he algo algo la vida es algo ¿eh? casi no se me ve es algo ahí en medio de un montón de gente pero bueno ¿eh? por lo menos es algo joder eh, tal. y la cuestión de que salgo ¿eh? y se me ve claramente eh, con tu p o sea, sala un rapaz con tu p y ese soy yo y curiosamente yo no soy consciente de haber llevado tu p la mi vida eh yo no soy consciente de llevarlo nunca por embargo resulta que, que, que hay veces claramente o sea, no lo puedo negar dice me todo ah me caes de y ese sido el tu Uy, sí curiosamente sí pero <risa> de verdad que no lleve nunca ¿eh? de hecho nunca tuve yo bueno últimamente pero un tiempo esta parte nada más eh, nunca tuve yo así una carencia especial por, por por rock and roll así y por la estética rock and rollera pues o sea, aquí ya veis ¿eh? no sé cosas que pasen ya veis que no, no siempre somos eh, conscientes de de las cosas que hacemos Y a lo mejor, pues yo no soy consciente de morder nunca los auriculares. Pero igual resulta que es el ofici, eh. Sí, claro, igual yo estoy aquí diciendo... No, yo no mordí nunca los auriculares. Y sorprende un día porque puncharon una... una cámara de videovigilancia en el estudio de Radio Cuca, y dice, me mira, sí, sí, te ve perfectamente, ¿eh? mordiendo, mordisqueando, tirando del cable, tal, y, y, y ojalá claro, tendría que decir a usted, pues, mira ¿ye verdad? Oye, yo no era consciente, pero, ¿ye verdad? ¿Eh? no creo, a ver, no creo, porque, a ver, y más más sencillo, ¿eh?, Eh, lo, lo, del, lo del tema del tupé, eso tiene una, una explicación más clara y que llegue la autoimagen es muy particular en el sentido que somos de, entre todos to los sujetos eh, que nos rodeen uno de sí mismo y el que menos preparado está para tener una autoimagen, quiero decir Eh, somos los que peor nos percibimos a nosotros mismos, y es normal, percibese mucho mejor cualquier cosa de fuera que de dentro. Pues yo que sé, hombre, sí, podemos vernos en un espello, ¿eh? Eh, podemos vernos en semelles, pero bueno, no dejen de, de ser informaciones muy sesgaes, comparar con las de otras personas que habitualmente te han cerca de nosotros y que y que nos vean ¿eh? y que puedan percibirnos desde fuera y continuamente te han viéndonos desde posiciones más altas, más bajas desde la, ¿eh? la derecha desde la izquierda, desde atrás toda esa gente puede ir um, construyendo una, una buena imagen de, de nosotros curiosamente nosotros mismos a nosotros mismos eh, somos los que Posiblemente peor nos describiríamos físicamente, ¿eh? porque, sencillamente porque no nos vemos ¿eh? y no nos percibimos igual de bien que, que nos pueden percibir otras personas. Seguramente somos más capaces de describir de a, a otras personas con las que tenemos relación que de describirnos a, a nosotros mismos. Yo una cosa curiosa, no sé si pensaréis alguna vez en ella. Yo p -p -pensé lo de alguna, mira, pero yo soy raro. ¿eh? hay que decirlo que yo yo soy soy muy raro y pienso en, en cosas en las que en las que no necesariamente piensan nadie más. Una cosa en la que sí pienso de alguno, eh. fue en el, en el motivo, en la causa, ya sabéis que yo también soy mucho de buscar los motivos y las causas a, a casi todas las cosas. Yo no quedo tranquilo hasta que en un encuentro eh, los motivos, las causas por las que suceden los fenómenos. Eh, la semana pasada, en ir más para allá, falemos del tema este de, de cómo yo intentaba de explicarme la ontogenia y la filogenia, a través de, bueno, pues de, de la teoría del, del aprendizaje y de, y de la teoría de, de la selección natural, de la, de la evolución darwiniana. Eh, de la misma manera, pues, hay, hay otra gente, no soy yo el único, estaría bueno, que intenta encontrar el porqué de las cosas. Mucha gente intenta encontrar el porqué de las cosas. Y una vez, años ha... Leí un artículo eh, de uno que trataba de, de explicar por qué los, los cables de los auriculares se enreden de tal manera que que, que no hay dios que los que nos desenrede y bueno pues daba ahí unas teorías eh, tocantes a a que si les cargues que si se producían eh, corrientes magnéticas de mi madre que bueno que por eso había una una tendencia de, de los cables a enredarse. Hombre. Partiendo de, de la mi ignorancia eh, acerca de acerca de ese tema, <tú>, no tengo yo ni pajolera pero te tengo saber si si ya si no, no y Yo pienso que siguiendo ese principio mío, que también uso muchas veces para intentar de explicarme cosas o ayudarme a comprender las cosas, eh, y la, y la, que y el, el, el principio de parsimonia. ¿eh? ...el principio de, de Ockham... Eh, ...ese pluralitas non es ponenda ...sine necessitates... ...o como se pronuncie correctamente en el yatín... ...bueno, pues hay que... bien buscar una de explicación sencilla... ¿eh? ...en antes que una, que una más complicada... ...que requiera más explicaciones... ...más proposiciones... ...hombre, yo pienso que... ...el hecho de, de que un, un cable de, de auriculares... ...y una cosa tan finina... Tú, cuando los quitas, los para pa meterlos en, en bolso, hombre, pues que se enreden. Igual tampoco hay falta de explicaciones tocantes a corrientes eléctricas y magnéticas. Lea de mi madre, igual se enreden sin más. Toda esta historia para contaros: ¿eh? que hoy llegué, prendí el ordenador, eh, clavé el, el yapicerín de. ¿Eh? ...el yapicerín de, de música... Eh, ...descargué el, la música de fondo... ...abríla con un reproductor... descargué la sintonía, ¿eh? el cantar de sintonía, el, el disvisus cabaret mm, eh, joder, no sé, iba todo muy bien. Y dije yo, ya nada más me queda, ¿eh? ya nada más me queda entonces eh, colocar, enchufar el enchufar los los, los auriculares. La historia y que, bueno, pues ya la semana pasada, pues que de que ya no quedaban no quedaba en auriculares en, en, en la cuca. vale bueno, si queden, pero queden auriculares rotos, ya os digo que, joder, pues que, que, que, que los mordemos y, y tiramos de ellos y nos alimentamos de... de plástico de, de auricular vale entonces bueno la cuestión y que no me quedo otro que, que meter los míos unos pequeñinos ni siquiera soy muy miserable como para andar trayendo unos cascos curiosos profesionales no me no, eh, que den por que por saco no no no para nada yo lo que fajo es traer los auriculares los auriculares pequeñinos los de los de bueno, pues los que llevo para sentir el para sentir la radio, por la pelakai, la radio o la o la música que sea, siento la siento la pelacay, con unos auriculares piquiñinos, porque yo no soy de esos modernos que ponen ahí unos auricularones que madre del amor hermoso. Bueno, te el otro día un, un rapaz que está más más puesto en en los nueve en tendencias, díxome que que que lo que se lleva ahora o lo que está a punto de llevarse son unos auricularinos que, que no se meten en la orella, sino que sencillamente se se, se coloca en lo que lleva el, el, el altavoz digamos sí bueno el altavoz lo que habitualmente metes en la orella, que se coloca justo delante de la oreja y que la historia lleva, que supuestamente del sonido transmite Atravies de la vibración ósea... ...o sea, los huesos... ...quiero decir... ...bueno, pues oye, historias... ...bueno, la movida, todo este rollo... ...mira, ya llevamos 21 minutos... ...no hemos dicho ni que estoy en Radio Cuca... ...ni ni que estoy, ni que estoy en Edonia... ...y todo este rollo para contaros... ...que sí, que, que en todo lo que duró la sintonía... ¿eh? ...y es lo que me llevó... ...desenredar los los auriculares... ...para vos normal... ...a mí no me parece normal... Ni, ni de. Eh? ni de yo, ¿Qué queréis que os diga? Claro, ¿cómo, cómo te iba a poner a...? <risas> y cualquier otra cosa. Tenía que poner a, a ilegales, joder. Después pues de la soflama que, que acabo de soltar... Hombre, también es verdad eh, que lo normal hubiera sido poner... Eh, agotados de esperar el fin, ¿no? Bueno, pues no me dio la gana. Puse esta, que ya era adelanto de, del disco que supuestamente van a sacar a lo largo de este mes. Luego lo sacaron ya, que es un ye que te... que te hallo muy muy actualizado, ¿eh? <risa> ni, ni, ni de lejos. Eh, siguiendo poco con las reflexiones que hacía, no sé si fue en el programa de de dos no, fue en el en uno que hice antes de en antes del de De las vacaciones de agosto. Eh, aquello de que decía yo que ni en público ni en privado. Mira, después estuve hablando tuve con, con de alguna de alguna persona eh, que bueno pues estábamos discutiendo esas ideas que yo, digamos, que, que soltaba ahí. Esas ideas que yo, bueno, pues, contrariamente a. a, a a otras, lo que hacen muchas otras personas no intento defender de, de manera visceral y tal no no en absoluto todo lo contrario tan tan sometíes a, la, a la continua crítica ¿eh? yo pienso que bueno pues que la autocrítica la crítica absoluta y absoluta y permanente y es necesaria y es lo más lo más necesario y es lo que más rápido nos nos puede ayudar a, a aprender, a comprender las cosas eh, y es lógico, a ver, utilizando una metáfora, pues por ejemplo, física, yo que sé, pues que, que el cuerpo, el organismo no necesita estar moviéndose, no necesita estar funcionando, no necesita cambiar, eh, ¿Eh? Que, que si comiéramos todos los días lo mismo, mmm, no teníamos más posibilidades de enfermar que si tenemos eso que llamen la dieta variada. Eh, si hacemos todos los días la misma actividad, no habrá. Mmm, órganos o, o partes del sistema músculo esquelético que acaben averiándose donde ¿no mejor hacer cosas diferentes bueno pues mmm, utilizando eso como símil pues igual también ya es necesario eh, variar de, de pensamiento variar de someterle siempre a crítica para bueno de esa manera poder evolucionar y además porque ya es la manera en la que en la que mejor podemos podemos comprender Asociando esto también a lo que falajamos la, la semana pasada. Bueno, la semana pasada de que ya falen 40.000 programas. El tema el tema de la ciencia, del método científico, que básicamente el, el, el método científico no, no busca demostrar lo que llegue, busca demostrar lo que no llegue. ¿eh? Y y y pon ...todo lo necesario, deja, deja bien descrito... ...todos los elementos necesarios... ...que tendría que utilizar cualquier otra persona... ...para pa, pa echar por tierra... ...les, les conclusiones de... ¿eh? las conclusiones... A, a, ...a las que llega un experimento cualquiera... ...la ciencia... ...el método científico... Eh, ...un requisito... ...fundamental que tiene... y ...eso de la falsabilidad... ¿eh? ...de no dejar dicho... ¿Eh? en qué situaciones, eh, con qué fenómenos, con qué sucedidos, todo eso que afirma, por ejemplo, pues, un artículo científico, una teoría científica o cualquiera, no dejar de eh, pues dicho eh, todos los casos eh, en los que, que lleve verdad, no, no. Lo importante ya de dejado, dicho ¿eh? el caso en el que sería mentira. Decir, mira, si, si pasa, si pasase esto, si se demostrase tal cosa, entonces y que esto, que, que, esto que yo afirmo aquí y que y que llega a esta conclusión haciendo un experimento de esta manera y detallando muy bien todos los pasos, todos los materiales utilizados, todo, todos los sujetos y demás, entonces sería sería una vil mentira. Eso es el método científico. Eh, ...crítica, crítica absoluta... ...y yo pienso que... ...crítica absoluta... ...y autocrítica absoluta... ...y, y también necesaria... ...para pa, pa progresar, para aprender... Eh, ...el método científico pusase... ...para conocer cada vez un poquín más... ...o a lo mejor para desconocer... ...cada vez un, un poquín un menos... ...pues con esto... ...con esto básicamente igual... ...lo importante es... ...a lo mejor no ser consciente... ...necesariamente... de de, de cosas que sabes, ¿eh? sino que lo más importante y es ser consciente de las que todavía no sabes, de las que dejes de saber, de las que no estás seguro. Eh, hay un par de días tuve una bueno no tuve una discusión porque ya os digo que yo últimamente paso absolutamente de, de discutir, pero bueno encendíme bastante, ¿eh? encendíme, eh, lo que pasa es que encendíme por por dentro. ¿Eh? Y no lo dejé salir para afuera porque, bueno, pues bueno, ya os digo que yo últimamente paso, paso a punto de, de discutir, pero sencillamente pues, una persona hizo una afirmación, afirmación equivocada. En ese caso va a haber, pero una cuestión constatable, no no opinable. Y bueno, pues con todo el respeto del mundo, pues, pues ya dije yo no, eso por lo que yo sé, no unye así, sino que lle de esta otra manera. na no, no, no, ñe, que me engañan porque esto, porque el otro, porque lo demás allá, porque ya que tú no te has enterado. Pues, vale, vale, pues, pues así será. Bueno, pues, mentira podrida, pero bueno. La gente por el motivo que se ella tiene, no sé, una necesidad... un, no, no sé si esto tendrá que ver con todo eso que nos enseñen de valorarnos a nosotros mismos y tener eh, una autovaloración, un autoconcepto bueno de, de nosotros mismos. Igual por eso la gente tiene tanta obsesión con, con, con creer que, que lleva la razón, ¿eh? No sé, yo, a ver, también tengo que reconoceros que yo en ese momento tampoco quisiera necesitar más porque, porque, joder, soy perfectamente consciente de la cantidad de cosas que no sé. Yo cuido, yo sí que me parece que soy bastante más consciente de todo lo que no sé que de las pocas cosas de las que si se si, da algo. Eh, hombre, uno por esa característica mía de ser... Eh, Como ya lo que digo siempre, aprendiz de mucho, maestro de nada. Eh, uno por esa característica y otro lo mejor bueno, pues por esta manera de entender que como precisamente al saber de tantas cosas, eh, al saber un poquillino, una miseria de tantas cosas, y es perfectamente, y es muy consciente de, de la cantidad de cosas que, que no sabes, pues bueno, de esto que... paso de discutir, que quiero más callar y bueno, pues en fin que por el motivo que sea la gente quiere llevar la razón yo vos diría que no vos fiéis demasiado de la gente que afirma categóricamente porque es tan difícil ¿eh? tan difícil hacer una afirmación categórica tan difícil estar absolutamente seguro de, de una cosa que yo que queréis que os diga. No me, no me fiaría, no me mucho de ello. De todas maneras lo que yo quería contaros, eh, bueno pues está, está relacionado con el hecho de no creer que está uno en posesión de la, de la verdad, pero no era exactamente esto. Yo era más referido al tema este de la de la economía que fue algún día de que sin si público ni privado yo, yo soy el, el más feroz antisocialista que vos podéis imaginar si para mí el socialismo el comunismo y una aberración básicamente porque son contrarias a la libertad individual y ya sabéis que lo que yo más venero y la, la libertad individual dentro de, de esa cara y esa cruz ¿m? que tenemos todos to los individuos Eh, esa parte individual y esa parte social ¿m? la necesidad de, de compartir con, con otros individuos de la nuestra especie pues bueno yo pongo el énfasis a lo mejor precisamente por lo que vos conté más de una vez, a lo mejor precisamente porque es la, la gran olvidada y la gran olvidada la parte individual, el individuo el individuo y es fundamental o yo pienso que es fundamental que los individuos somos fundamentales todos nosotros y que a lo mejor pesa más incluso dentro de, de la parte social lo, lo que importa allí los individuos la suma de la sociedad lo social no y más que la suma de individuos ¿Mm? una propiedad emergente también es verdad eh, lo social y más que la que la suma de, de los individuos que lo conforman eh, el to y más que la suma de las partes eh, generarse cosas nuevas y diferentes pero tienen que generarse esas cosas nuevas y diferentes en sin anular las partes eh, si el todo anula las partes para existir entonces es, hay un problema ahí ¿eh? si lo social si la, la sociedad implica la anulación del individuo entonces malo eh, el socialismo el comunismo estas doctrinas o bueno los totalitarismos en en general digamos que precisamente se basen en la anulación del individuo lo importante no es no el individuo y la la sociedad y es y ente y esa suma de individuos hacía Zamiatin, en ese en esa obra en esa obra precursora de De, del mi libro favorito ya sé que no se puede decir cuál es mi libro favorito en este caso no lo tengo tan tan claro ni mucho menos que, eh, que con la mi banda favorita que pienso cuido eh, sospecho que sean los, los ilegales Eh, el libro este del que estoy hablando, que está eh, bueno, pues en el mi olimpo de, de los libros favoritos, no voy a decir el mío favorito porque eso ya pasase, pero bueno, eh, uno de los más grandes que leí nunca y que de fecho, bueno, pues tengo leído unas cuantas veces y seguro que <coughs> alguna vez dentro de poco siento la, la necesidad de, de leerlo otra vez. 1984, eh, escrito por George Orwell, y el propio Orwell no tuvo problema en, en reconocer que en 1984 que fuera inspirado. Y bueno, no voy a decir que, que fue casi un plagio porque añadió muchas cosas y digamos que, que complejizó, podríamos decir desinfantilizó Eh, bueno, pues lo que ya presentaba, aunque la idea general y la que ya presentaba eh, Zamiatin en su novela Nosotros, escrita, no sé si fue en los años 20 o en los años 30, en la en la Unión Soviética, que eso sí que es lo, lo curioso, una crítica a, a un modelo absolutamente social eh, dentro de un país socialista, un Estado socialista, madre de Dios, no sé. cuido que no que no ni pasó así nada grave hacer lo normal hubiera sido que lo torturaran hasta la muerte pero me parece que me parece que eso no pasó pero bueno no estoy muy puesto no estoy muy puesto si hay un momento decía yo que no conviene ¿eh? <risa> afirmar categóricamente las cosas de no no, no siendo que teas absolutamente seguro al 100% por pues pues bueno este sería sería un caso de esos Pues en esa novela, en, en el Nosotros de Zamiatin, había un momento en el que el protagonista, que, bueno, pues, que mientras toda la novela está en, en una disquisición entre, entre la su so aceptación de, de lo existente, la, eh, la su so creencia en, en que esa forma de organización, que ese Estado social es absolutamente socialista, Y precisamente lo que ¿eh? la mejor manera de organizarse los seres humanos, y bueno, pues de algún arrebato que tienen movido por, por el amor y el, y el sexo, que al fin y al cabo, pues bueno, no dejen de ser. Tengo yo un amigo que dice que, que al fin y al cabo somos animales. Bueno, tengo yo un amigo, hay mucha gente que lo piensa. Bueno, a ver, que es verdad que al fin y al cabo somos animales, que no somos otra cosa que animales. <risa> Pero bueno, que se refiere a que somos animales y además muy muy preñados y muy dirigidos por instintos primarios. Yo pienso que no, ya, bueno, ya lo expliqué el otro día, que precisamente porque nacemos tan, tan vacíos, ¿Eh? tan vacíos, no nos regimos tanto por, por, por los instintos, por, por lo innato, ¿eh? regímonos más por cosas que, que aprendemos. Pero bueno, no deja de ser verdad que, que ese principio de, del amor y el, y el sexo, pues a lo mayor sí que sí que nos condiciona en, en buena medida. No deja de ser, si el otro día decía yo eso de que para de explicar la antogenia, Eh, y es necesario apelar a la a la teoría o lo mejor y apelar a la teoría de la selección natural bueno, pues el fundamento último de la selección natural y la transmisión de los de los genes ¿eh? pueden pasar muchas cosas el individuo puede tener un papel en la selección y demás pero al final, si uno utiliza les, esas herramientas las mutaciones para adaptarse mejor que otro la finalidad o la consecuencia y que va a reproducirse mejor que otro y decir, va a follar más ¿eh? y va a follar más y transmitir los, los genes Bueno, pues eh, a lo mejor mmm, sí verdad ¿eh? que por enriba de, de otras cosas, de otros, de otros condicionantes, condicionamos mucho el, el amor y el, y el sexo. En el caso de, de del personaje del protagonista de la novela de, de Zamiatin, de nosotros, bueno, pues en algunos momentos siente bueno ponen ponen duda ponen críticas siente siente la, la... ¿Eh? tiene la duda esa, eh, bueno pues seguramente condicionado por, por el deseo que tiene fue ya ser una rapaza que también sale en la novela. Y hay un momento en el que bueno pues pues reflexiona sobre, y en este caso, pues bueno, intentando reflexionar y, y construir una metáfora que lo convenza de que efectivamente el sistema socialista y el mejor que, que hay la anulación del individuo, Y, y dice eso, no me no acuerdo exactamente de cómo, de cómo lo expresa, pero más o menos sí del, sí del símil que utiliza. Es sí de que eh, los individuos son a la sociedad como los diferentes eh, miembros son, son al cuerpo. Y, y dice muy acertadamente eso, de que... Una persona no es consciente eh, de que tiene una nariz o una orella o un deu eh, hasta el momento en que duele. ¿eh? no sé, A lo mejor ninguno de nosotros somos conscientes ¿eh? de las nueces orellas, no siendo que nos duelan. No somos conscientes de la orella, pero pero si viene un bicho nos pica ¿eh? y duele y pica... hostia, pues entonces vaya que si somos conscientes, tenemos la todo el día, todo el día en la conciencia. Bueno, pues es lo mismo, decía que eh, que, el, que la sociedad, que el individuo, que ya era, que ya era como como eso, como una parte del cuerpo y que nada más destacaba dentro de la sociedad o se hacía o se hacía notar dentro de la sociedad cuando no funcionaba bien. ¿eh? sea el no somos conscientes de las partes de nuestro cuerpo, no siendo cuando no funcionen bien. Entonces, si todos los individuos funcionen bien, no se distinguirán de la sociedad, no serán conscientes, no serán conscientes de, de sí mismos. Bueno, yo por fortuna o desgracia, ¿eh? depende de quién lo mire, depende de para quién. Eh, desprecio absolutamente eh, cualquier idea socialista que implique la anulación del, del individuo. Y entonces, bueno, pues eh, en ese sentido, estamos hablando de, de la organización económica, eh, socialista, individualista, tal, y llegamos a un, a un punto en el que falaremos del, del dinero, eh, del dinero en el sentido de, bueno, pues. hablábamos de ahora bueno, hasta qué punto cualquier ser humano si de verdad tenemos que respetar la voluntad cualquier ser humano puede producir eh, un bien y lo a otro y, y yo mostrábame de acuerdo con lo que de que cualquier ser humano en cualquier momento puede producir un bien pero por embargo no me mostraba tan de acuerdo eh, con que bueno pues con que pudiera o debiera, más que pudiera, debiera poder pues, hacer lo que quiera, que paso soy individualista, estaría bueno, pero que, que debiera y que sea lo más adecuado el fecho de, de, vendelo, el fecho de vender el hecho de vender el bien. No porque en ese momento haya ningún inconveniente, ningún problema, en facelo, sino porque eh, en X tiempo, después de X intercambios, ¿m? seguramente... Uno de los individuos acumula un poder que no tiene que no tienen otros individuos. Yo que se imagináis si por ejemplo un individuo se dedica a producir de alguna cosa a más bueno pues lo que siempre dicen los capitalistas que precisamente por ese afán de beneficio, por ese afán de conseguir más perres, y por lo que la gente bueno pues destruye las neuronas. ¿eh? Eh, de cara a intentar idear de alguna cosa nueva que, eh, que suponga la, la, la um, una ventaja a la hora de, de vender y de imponerse a otros y de vender más y tal. Vamos a suponer entonces que, que un individuo lo que desenrolla allí, pues por ejemplo, una charra co, con pitorrín para pa, pa que no pierda cuando, cuando viertes, ¿no? Y, y se dedica a, a vender a otros, a cambio de, de dinero, ¿eh? o de, de algún equivalente al, al dinero. Claro, eh, y de esperar que, que en un determinado periodo de tiempo esa persona, ese individuo, acumule eh, un poder, ¿eh? poder económico, que le permita eh, llegar a un momento, pues a lo mejor, no necesariamente favorecer eh, eh, las mejores ideas, idear cosas nuevas, interesantes. A lo mejor resulta que hay otro ¿eh? un pequeño que produce un producto mayor que el de él. ¿Mm? A lo mejor pues, con un, una charra, con un pitorro todavía mayor y, y que, con, con el que se pierde menos todavía. Pero claro, dirá el poderoso, hostia, va que también este melchoyu, el Eh, pues bueno, si, si les charres valiento esa, a, yo que sé, a, a dos maravedíes, ¿eh? Eh, yo voy a ponerles mies a, a 50 céntimos de, de maravedí para que, pa que este no venda las suyas y para que me compren todos los mies, o, o, o voy a financiar una campaña publicitaria para pa denostarles suyas y que se venda mejor los mies, o. ¿eh? ¿Todo eso por qué? Porque, porque acumulé, acumulé un, un dinero, ese o individuo acumuló un, un dinero, un poder económico que iba a permitir que llega un momento, ese principio, en principio, valga la redundancia, bueno, pues tan aceptable como el hecho de que, bueno, pues que una persona determinada eh, movida a lo mejor por el interés en, en obtener un, un beneficio y de, de algo nuevo y, y que tenga derecho, a ¿eh? un derecho inalienable a, a ofrecerlo a otra persona que tiene también el mismo derecho a comprar, pues pienso que, que dura poco. ¿eh? y decir, que dura poco que si ahora soltamos una colectividad en, en un planeta desierto, ¿Mm? Y epicentos de, de cero, pues seguramente en, en, en poco tiempo, ¿Mm? a lo mejor punto aunque sean generaciones, no, no creo, pero bueno, no tardará mucho en, en acumularse el poder, en producirse una acumulación de poder y a través de ella, a través de ella, pues acabar acabar con esa con con, con esa igualdad de de oportunidades individuales. ¿Mm? ...hay tiempo también conocía a un, un anarcoliberal... ...que me falaba de eso de la igualdad en derechos... ...sí, en oportunidades, sí... ...pero no en resultados... ...y claro, yo decía, digo, vale, todo eso está muy bien... ...la de la igualdad en derechos en resultados... ...dice que todo el mundo tenía derecho a... ...a hacerles cosas... ...pero que no necesariamente que si... ...si uno se les curraba y conseguía... x cosas... ...que él tenía más derecho en todos a, a obtener eh, esos beneficios que otro... ...bueno, pues yo ahí decía que no necesariamente no porque no tuviera de acuerdo con ello... Oye, ...al fin y al cabo, bueno, pues casi, casi, pues decir, casi por, por lógica y por naturaleza... ...dice, joder, pues eh, si uno se lo, se lo ocurra, pues joder, se lo merecerá más que otro, ¿no?, el resultado... ...sí, pero bueno, yo pensaba en eso, en lo mismo que vos, digo, que vos dije ahora mismo... Cuánto tiempo tardaría en producirse una acumulación de poder que deseara que deseara de que hiciera que existir esa igualdad de oportunidades. Cuánto tiempo tardaría un individuo, unos individuos en tener unas oportunidades diferentes de los otros. Cuando yo lo discutí aquí con con este con esta persona. y decía bueno pero quien tiene dinero distruye que chaval no es único eh, una persona puede dedicarse eh, puede puede cambiar los bienes por, por otros bienes pero al fin y al cabo qué más da dinero que trueque y yo decía que, que no ¿eh? que no porque que no porque según ¿eh? la misma manera de, de de verlo la misma manera de pensar da exactamente lo mismo da exactamente lo mismo como el bien decía cambiar las cosas por los productos por dinero que cambiarlos por, por otros bienes mira yo pienso pienso en ¿eh? vez <ríe> de todo saber si esto sería factible pero yo ya lo conté más veces ¿eh? Eh, hay muchos años cuando llegué a aquella manera de, de organización en aquella novelina juvenil, Una India en las estrellas, segunda parte de Cheyenne 6.112, que lo conseguí en, en una feria del libro usado en, en la ciudad del de Lyon. A lo mejor ha faltado conseguir también eh, esa segunda parte, Una India en las estrellas. Si, si de alguno de los, de, los que, de los que te esperé, ¿Lo encontráis alguna vez? Oye, me ¿vale? <risa> Joder, entonces estaría yo muy muy interesado en, en conseguirlo. Bueno, por pues la cuestión es que en ese libro, en una India en las, en las estrellas, bueno una la India en las estrellas, porque la, la versión que yo leí estaba traducida al, al castellano, al asturiano, o sea que una India en las estrellas. Bueno, por pues la cuestión es que el, el método organizativo económico que... Que presentabais... si sí, una colectividad pequeña y todo lo que vos dé la gana, pero eh, yo pienso que, que tampoco podrín, habría mayor problema para trasladarlo a una colectividad grande. Bueno, la cuestión es que ya era un pueblo en el que sencillamente uno ya el herrero, otro ya era el, el, el alfarero y otro ya era el, el chigrero y, y, y no existe el dinero. dinero pero llegue que trocase nunlle que que el ferrero y llegase pa pa para donde el alfarero y dijese oye tengo estos cuchillos por cuántos cuchillos me cambies pues bueno es cántaro entonces él dice uy este cántaro pues cámetelo por dos cuchillos y un tenedor Y entonces decía el otro... Bueno, anda, vale, y cambiábelo. No, no funcionaba así. No. Funcionaba de una manera... Eh, en la que yo pienso... Que sería maravilloso que funcionásemos. Y que... Bueno, hasta cierto punto... Muy muy hasta cierto punto... Pues hay que... Hay que funcionar así. No. Eh, en parte, no más. Es imposible funcionar así no, para pa el completo. Pero bueno... Sencillamente... Eh, cuando el, el que se dedicaba a Ferrero o el que se dedicaba a chigreru, o el que se dedicaba a lo que fuera, tenía falta de un cántaro. Pues sencillamente, iba donde el alfalero, ¿eh? y cogía un cántaro. No ni dejaba nada a cambio. ¿eh? Él a cambio, lo único que hacía y era, bueno, pues, la sol y a sol llavor que implicaba sencillamente que cuando ese alfarero o cuando cualquier otra persona del pueblo tenía falta de, de, de un tenedor, pues llevaban del ferrero y cogía el tenedor. ¿Mm? Esas personas no hacían las cosas eh, a cambio de, de una compensación, de un beneficio diferente al de sencillamente que las otras personas también los También ficharan las cosas en sin, en sin pretenderlo. Y es decir, eh, que de la misma manera, mira, voy a utilizar la, la misma metáfora de, de, de Zamiatin: de la misma manera que, que en el cuerpo hay muchas partes y les unes no furrulen a cambio de les otros, yo qué sé, el, el fégado, ¿eh? nunca está está filtrando filtrando la sangre a cambio de que bueno pues de que el corazón lo riegue podría decir el feto si yo no filtro la sangre la sangre empúrquese y el corazón y todo el organismo va a tomar por saco o sea que oye corazón a ver si me no sencillamente el el el tiene esa función y la cumple y a la vez, oye, pues al fégado llega y llega en la sangre que bombea el corazón y, y, y esa sangre más tan rica hacía por los, por lo, por la, por los alimentos que, que, que disiere el, el sistema digestivo y bueno, pues que todo funciona como un todo, pero no lo uno a cambio de, del otro a ver si nos entendemos, sencillamente... ...y pues a lo mejor, pues pues qué sé yo... ...estoy pensando en ver alguna parte del cuerpo... ...que va rular furular... <risa> ...se si faltas de otra nunca... ...bueno, pues vamos a suponer que... ...que yo qué sé, pues que... ...que el deu nunca enferma... ¿eh? ...el, el deu anular... De, ...del miembro superior izquierdo... ...no enferma en la vida... ...no tiene una feria, no tiene nada... ...entonces di, di, podría decir... Eh, ...joder, pues yo estoy aquí cumpliendo la mi función... Y el sistema inmunológico a mí no me dio nada ¿eh? No me dio nada, nunca nada Y, y yo estoy aquí, pues por ejemplo eh, Utilizando la mi capacidad motriz Para hacer ejercicio y, y mejorar a lo mejor el, el estado Entre otras cosas de, del, del sistema inmunológico Y a mi sistema inmunológico nunca me dio nada Bueno, pues a lo mejor en esa sociedad Si el, el, el alfarero ...y era más aficionado a... ...a comer con cubiertos de palo... ¿eh? ...pues a lo mejor... iba mucho a coger cosas... ...a donde el carpintero... ...pero en toda la vida no a coger una cosa... donde el ferrero... ...y el ferrero igual sí que cogía muchos... ...pues yo qué sé, vasos de cerámica... ¿eh? ...pues a lo mejor... ...y daba igual... ...daba exactamente igual... ...yo pienso que eso ya una manera de... ...de organizarse... ...una manera de furlar... ...bastante más a fallaiza... ...que, que usar el dinero de por medio... Decíame de alguna persona... hay años cuando yo explicaba... ...lo de que yo estaba... En, ...bastante en contra de la idea... ...del concepto de dinero... ...entonces ¿qué quieres ir para atrás... ...bueno, no sé... ...llamar de ir para atrás... A, ...a eliminar de alguna... ...de alguna cosa que pensamos que no está bien... ...pues hombre, no... ...yo pienso que, que no hay manera de, de llamarlo... Eh, pienso que esa persona que me decía tal cosa que sencillamente estaba convencida de eso de que había que ir siempre a mayor que ya ves que yo tampoco soy de ello eh? que ya una vez falé de, de eso del decrecimiento que me gustó, que me gusta tanto no hay por qué de siempre a mayor económicamente me refiero ¿Mm? intentar ir a mayor o intentar quedarte aquí si ya estás bien no tienes por qué, por qué ir a, a ninguna parte Pues bueno, eso. Y claro, ahí también quería mencionar una cosa, eh, eh, eso que incluso leí el otro día en un artículo de, de Antonio Escotado, eh, que ahora pasó de pasó de, de defensor y divulgador del tema de las drogas a defensor y, y divulgador de, de la ideología liberal, ¿Mm? desde un punto de vista que, que yo respeto mucho, porque bueno, el liberalismo de verdad. ¿Eh? no el, el, el neoliberalismo que implica aprovecharse de los desde del Estado eh, el liberalismo de verdad yo respeto lo respeto mucho ¿eh? pienso que es una forma de, de individualismo y oye pues de la misma manera que que yo respeto tanto al individuo desde el de mío punto de vista eh, cualquier opción que respete tanto al individuo pues que se te diga yo respeto la, respeto la ella también, aunque no la comparta. Eh, en este caso no la comparto en absoluto, y os digo, el, día, el otro día en un artículo de, de Escotado que decía afirmaba una cosa de estas que afirma por dogma, sencillamente, porque yo pienso que no hay, hay motivo para afirmar tal tal cosa, aunque aunque hay mucha gente que, que lo afirma. Eh, el hecho de que estas maneras alternativas y, y un buen rollista en algunos de organización van a formular para pa las cosas pequeñas para las colectividades pequeñas pero no para pa las grandes, no para grandes cosas bueno yo personalmente pienso que pienso que, lle, que asina, no es así pienso que el hecho de que de algo nunca se hiciera todavía no implica que no se pueda hacer sencillamente implica que todavía no se hizo, que se falla y resulta que sí, o sea, y es verdad, tenían razón estos que decían que es imposible, bueno, oye, pues vale, pero primero vamos a vamos a hacerlo, de todas maneras, es mentira, sí que hay ejemplos de autogestión de, de entidades bueno pues pues más complejas, por ejemplo, Eh, a mí me gusta ese, ese ejemplo de cuando en la, en la Grecia, de los peores tiempos de la crisis económica, eh, bueno pues trabajadores de un hospital, de algo tan complicado como un hospital, decidieron que el hospital siguiera adelante, que se encargaban ellos de autogestionarlo, ¿eh? de cada uno gestionar la, la su parte y tirar para con todo. Pues bueno... ¿eh? Eh, ...hay colectivos que se autogestionen ...no somos muy grandes... ...Radio Cuca, nosotros gestionamos ...¿ah? Eh, que, ...que nosotros somos pe muy pequeñinos... ...bueno, pues sí, somos muy pequeñinos... ...pero, oye... ...pues no sé hasta qué punto eso oye... ¿eh? ...eso oye motivo para decir que, que no se puede... ...porque claro, podéis vosotros que sois pequeñinos... ...bueno, joder... ...pues hubo tiempos en que aquí igual había 40 personas... Ah, oh, qué poco es 40. Respecto a 40 millones, ¿eh? ¿Eh? Organiza tú un estado como el de España. Bueno, pues qué sé yo, pues a lo mejor se puede organizar. Que nunca se fizo. No, nunca se hizo. Eh, ¿Que se puede hacer? Joder, pues yo pienso que sí. Hostia. Joder, es que. Joder. <risa> So I hit that my phone, it's the big boss. My quilt is loaded, it's full of alas. I put it in your face and you won't say nada. Fight those cholos, you call us what you will. You say we are assassins, you truly and talk to kill. It's in my brother, be an Aztec warrior. Go to any extreme, and hold no barriers. Chicano, and I'm brown and proud. Want this chingasso, see more to sell us. Get down right now in the dirt. What's the matter? You afraid you're gonna get hurt? I'm with my homeboys, my time's my camaradas Kicking back on me, ganga y pa' mi no diga nada You're switching going this it, like Al Capone It's it, come throw our throws, so don't never try to sweat me Some of you don't know what's happening Que pasa's not for you anyway Cause this is for the raza This is for the raza. known as Galo. Isada Scare Loco, you're so humano. Tu no sabes now that your brain is high, I'll hitting the head too many times with a follow. Still you're trying to act cool, but you should know. You're so cool that I'ma call you a culo. Cool you're, cool you're just a PeeWee, you can't get an ever. You're on a lever. Your own body doesn't back you up. They just look at your ass and call you a poo butt. And so I look and I laugh and say, pasa? Mm -hmm. Yeah, this is for the Rasa. Team with a bullet, got my finger on the trigger, I'm not afraid to pull it. If it gets out of hand, I know some mafiosos with the pull out wet. There's on stupid ass my warsaw. Sitting there wondering what's happening can fly some. Yeah, this is what I'm Amigos, pues nada, que esto acabó ya ya, ya que bastante por hoy, pues un par de cantarinos, eché más de una hora aquí dando la brasa, eh, o sea ya que bueno, pues pienso que, ¿eh? que ya fue a bonda, que para qué vamos a para qué vamos a seguir turrando si ya tuvo bien, ¿no? Oye. Un saludo bien para toda la gente que, que me está, eh, que me está sintiendo, para toda la gente que sintió Radio Cuca a través del 107.3, la frecuencia modulada, a través del www.radiocuca.org, a través del archivo descargado, eh, a los que lo escucharon en directo el día 6 de septiembre, a las 10 de la noche, entre 9 y 10 de la noche, a los que lo escuchen en diferido, al mi amigo Lana Básico, al mi amigo el de la Puela. al mio sintiente mocini Yang al al al analógico miserable al mi amigo el bibliotecario al la sintiente Marie al al intiente al que al chatero Macetu que que no se me metió todavía al chat bueno a toda la gente que se me es por ahí un beso un abrazo y sobre todo que no busco ya venga cha jueves su dignidad es cuestionable se que doblar el espinazo lorta con azote su mano su sable que dios les salve por eso nunca conviene olvidarse de nadie ni a memoria hasta averiguar la verdadera historia cuanto más arriba y más atrás mira y verás cómo te asalta el poco disimulo con que todo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 Sin girar, sin parar Encima de un petrusco cada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 Quiero que no, quiero que no